Le damos la bienvenida al aire a la directora de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa, que es Paula Inchaurraga. Paula, acá Pablo te saludo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Hola, Paula, ¿me escuchás? Bueno, parece que tenemos algún problemita con la comunicación con la directora de Género y Diversidad, que estaba enganchada ahí en la línea como para charlar unos minutos con ella, eh, pero bueno, eh, parece que se ha cortado la comunicación. A ver eh, si retomamos, Paula, ¿me hola, escuchás? Hola. Oh, sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, ahí, perfecto. Vamos. Bueno, ¿cómo andás? <risa> Buen día. Bien, buen día, buen día, la verdad es que eh, en este contexto estamos acostumbrados todos a decir buen día, estamos bien, pero bueno, bastante difícil todo, sí. la verdad es que el gobierno nacional no nos está dando mucho respiro. Tal cual, tal cual. Eh, Paula, queríamos charlar unos minutos con vos para que nos cuentes y le cuentes a la audiencia qué es esto de la casita eh, que ha inaugurado o reinaugurado la municipalidad eh, ya en noviembre, y, pero bueno, hubo un acto oficial, a ver, contanos de qué se trata esto. Perfecto. Sí, eh, es, es como vos lo dijiste, se reinauguró en noviembre y lo oficial fue ahora eh, en el marco del 25 de noviembre, en el marco de la lucha internacional contra la violencia de las mujeres. Eh, la casita es un lugar que está ubicado en pleno centro, en, en el lugar del estadio municipal. Es el lugar de los viejos cuidadores del lugar. Y ahí en realidad lo que tiene importante es que pasa a funcionar todo un área de la dirección de género. En primer lugar, queda cerca, ya no es Francia y Recalde, ya no es la zona de Germinal y zona norte, sino que... Pudimos llegar a un lugar donde están todas las líneas de colectivo y es mucho más accesible para las mujeres y diversidades acercarse a ese lugar. ¿Qué es lo que va a funcionar en ese lugar? En primer lugar va a haber asesoramiento, acompañamiento, derivación, digamos, ¿no? Todo, todo, toda esa parte que la dirección tiene y viene trabajando, todo, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento socioeconómico, que en este contexto es súper necesario, eh, que consta de... Bolsón de mercadería, subsidios Acompañar, digamos en, en, en los procesos de búsquedas De alquiler, que ustedes imaginarán que es un temón sí, En estos vale. momentos sí. eh, También va a funcionar En ese mismo lugar Se van a dictar a partir del 25 Los talleres, es un lugar donde Hay nueve máquinas industriales De costura en Lo cual nos, nos, nos pone muy contentas Porque eso permite Trabajar dos líneas de talleres En lo que es la rama de la costura, uno es la salida individual, personal, me hago la remera para mí, le hago la remera para los pibes, eh, la puedo vender y por otro lado es una línea que vamos a tra trabajar desde la municipalidad, que está vinculada a una política pública, que tiene que ver con armar todos los que son las, las pecheras, los delantales de primaria y las mochilitas de tela de jardín de infantes, que en una primera instancia van a ser entregadas a las mujeres. Y sus hijos, digamos, de, que están incorporados a los dispositivos con la perspectiva de en algún momento poder ampliar hacia la población en su conjunto. Y ya que estábamos en, en esa reinauguración y, y en la emoción de poder eh, abrir un espacio nuevo en un contexto tan hostil, eh, presentamos un, un programa nuevo que se llama RUCA, que es el Registro Único de Cuota Alimentaria, que es que busca como primera instancia, comenzar a registrar cuál es la situación de las mujeres en los procesos de cuidado y de crianza. Ver esa desigualdad y a partir de ahí ayudar a que el proceso, digamos, de, de, del reclamo eh, tome forma y que las mujeres no, no estén solas acarreando con ese trámite, digamos, ¿entiendes? Sí. Entonces, tuvimos las reuniones con las defensorías y a partir de ahí empezamos a a construir este nuevo registro, que ya estamos en 150 mujeres. Ah, mirá. Eh, Paula, ¿esto va a tener un horario? ¿Hay un teléfono también por, por cualquier emergencia? ¿Cómo es el funcionamiento? Sí, este, el, estamos recién iniciando, ¿no? Sí. Entonces, eh, el horario actual es de 8 a 10, 19 horas. De 8 Bien. de la mañana a 19 horas. Y eh, los talleres se van a dictar en lo que serían los horarios escolares, o sea, de 9 a 12 y de 1 a 6, 5 y media de la tarde, Bien. eso es para el 2025, mm. eh, la atención es la dirección, es José Ingeniero y Brasil, los teléfonos que están funcionando ahí son un fijo que es 410680 y un celular que es 15866548. Bien. Y te quiero contar que también es la dirección, digamos, en, en lo que va el año, venimos construyendo dos, dos cuestiones que también nos parecen importantes y relevantes, una que tiene que ver con la estadística, poder saber cómo está la población con la que estamos trabajando, cuántas mujeres están denunciando, qué es lo que pasa con esos circuitos de denuncia, y por otro lado estamos iniciando un proceso de digitalización de los legajos. Todo eso es lo que viene tratando de organizar la dirección. Hola, Paula. Hola, ¿nos escuchás? Mira, vos se ha cortado. Eh, bueno, estamos teniendo algún problemita ahí con la llamada a Paula. A, a sí. ver si. Ah, Hola. Ahí, ahí, ahí volvió, ahí volvió. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Sí, decías que estaban Cada trabajando. No claro, sí, sí decías que estabas trabajando, que estaban trabajando en estadísticas. Eh, ¿Eso ya hay algo para anticipar o no? Recién es un arranque de. De los números esos que están mirando. Eh, no, te puedo anticipar un poquito. A ver. Nosotras ya lo que vimos. Sí. Mira, lo que vimos es en el, o sea, de, de enero más o menos hasta noviembre, eh, que hicimos el primer corte, eh, tenemos alrededor de 1.500 mujeres que han denunciado, eh, ido a la unidad funcional, han solicitado este la intervención de la policía en sus lugares. ¿no? que han tenido algún esbozo de querer modificar lo que estaban viviendo. ¿no? Claro. Eso por un lado, que a nosotras nos permite saber de qué población estamos hablando, ¿no es cierto? porque digo, sí. a veces el imaginario va para algún lado, pero después tenemos que tratar de pensar la realidad a donde está anclada. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros a partir de ahí empezamos el proceso de derivación. ¿Por qué? Porque la dirección de género funciona a través de tres mecanismos centrales. Una es la denuncia, los oficios, digamos, todo lo que pasa por algún organismo del Estado y la derivación. Otra es la guardia, que ahora en un ratito te cuento. Y la tercera es lo espontáneo, ¿no? Quien va directamente a la oficina a consultar sobre algún trámite o el proceso que tiene que transitar o qué hacer ante lo que, frente a lo que está viviendo, etc. Esos serían como los tres mecanismos. Y empezamos a tener números de los tres, ¿no? y eso nos permite poder pensar y estructurar salidas posibles para acompañar. Bien, eh, decías que ibas a ampliar lo de la guardia, ¿qué, qué, qué detalle hay para remarcar ahí? Bien, la guardia, eh, cuando yo asumí la guardia venía muy eh, desordenada en el sentido de que no, no estaba muy claro y tampoco había una, una radiografía de de, qué, de cuáles eran los tipos de guardia Que se daban acá en, la, en Santa Rosa Lo primero que hicimos fue sentarnos Con la unidad funcional Y dividir las interprovinciales de las municipales Entonces hicimos ahí un cambio Radical Porque bueno, el municipio de Santa Rosa No se puede comunicar con la Secretaría De la Mujer de Salta digamos, Eso es tarea de provincia Entonces ese primer corte Nos permitió reordenar La guardia, o sea, si una mujer denuncia, se separe, quiere volver a su provincia de origen, quien interviene es provincia, digamos ya no intervenimos nosotros, por más que ella tenga domicilio acá o resida acá durante un tiempo. Otra de las cosas que hicimos es, bueno, ustedes saben que eh, las guardias vienen a hacer la urgencia, ¿no? la emergencia, sí, sí. Y, y que lo prioritario en la guardia en la mayoría de los casos es intervenir con la policía, ya fue para que él quede detenido o para retirarla a ella de domicilio. Mm. <ríe> en ese escenario, eh, para retirarla hay que alojarla en algún lugar. Claro. Porque, digo, este es el tema también. Mm. Bueno, los, las habitaciones que tiene el CTI todavía no están habilitadas. Entonces, nosotros como municipio no tenemos acceso a esas 16 plazas. Pero lo que hicimos fue un convenio con un hotel para esto, para tener un espacio... Dónde resolver la emergencia. Ah, bien. Bien. Sí, eh, eh, y, eh, eh, ¿Y esas 16 plazas se sabe por qué no están activas? Eh, ¿qué, qué, ¿De quién es el y problema? Eso, eh, ¿De la provincia? ¿Que no... Eso sí, deberían. De, sí, esa es una buena nota para. Mira, bueno, vamos, vamos a consultar. A, al CTI. Claro. Porque, a ver, eh, en realidad. Eh, es algo que se está posponiendo, nosotros tampoco entendemos bien la razón, sí mm. sabemos que mm, son necesarias, ¿no? Sí, o sea, vale. porque yo tengo el número de que hay... nosotros entre guardia espontánea aproximadamente de enero a esta fecha vinieron 270 mujeres, ¿no? ah. que las ingresé en el circuito. O sea, las ingresas en un hotel, están dos o tres noches y empezás el proceso de, de alquiler y búsqueda a dónde vivir. Pero esa es la población. Claro. O sea, entonces, con esa población no es lo mismo poder contar con un espacio en el cual Vos haces los ingresos a un hotel privado, ¿viste? Mm. No es lo mismo. Sí, no, más vale. Eh, eh, Paula, eh, la última que te hago. Eh, si bien no, no, no, tenés estadísticas de este año, no podés comparar con el año pasado o otros años. Nada. No, ja. eh, ¿Notas que, bueno, en los meses que vinieron después de la asunción de Javier eh, Milley, ha habido un incremento de, asist de pedidos de asistencia económica, de asistencia alimentaria eh, a ustedes? Sí, enorme. Eso te lo puedo confirmar, te puedo confirmar que además la situación está mucho más compleja, que las mujeres son conscientes, que las mujeres aguantan este, hasta el último momento, están hasta el último momento aguantando. Hemos encontrado situaciones en las que van a la oficina a construir su separación, digamos, ¿no? a ver cómo irse antes de que todo implosione. Eh, muchas de las situaciones tienen que ver con el temor a, a, a que no tengan más los programas sociales. La mayoría de las chicas subsiste diariamente con el tema de los, con los programas sociales. Sí. Entonces el gran temor también reside ahí. Eh, la crisis económica afecta enormemente. Las salidas que le están dando a las mujeres es irse a vivir a lo de una amiga, la vecina, la familia. O sea, aparecen las redes, pero son conscientes de que esas redes, digamos, tienen un límite, ¿no? Tal cual. Este, y sí, mes a mes yo te puedo confirmar que eso se está agudizando. Bien. Por eso estamos pensando en, en políticas que permitan acompañar eso. Entonces, vos imagínate, si nosotros podemos entregar a principio de año la ropa escolar para una mamá que tiene tres, cuatro pides, mm. o sea, le, le resolviste casi 150 mil pesos entre los tres delantales y la mochila, ¿no? Sí. Entonces, esto, poder pensar alternativas que puedan de alguna manera dar algún tipo de respuesta. Lo mismo con los talleres de oficio. Si vos enseñas costura, enseñas panadería, digo, enseñas, eh, haces eh, convenios con empresas para determinados trabajos, estás tratando de que estas mujeres que están en esta situación puedan salir, digamos, ¿no? Con, de, de alguna manera, y no solo. Eh, resolviendo con la inmediatez digo, vendo pastelito en la esquina Tal cual. sino más a largo plazo mm. nosotros en, en lo que fue el año tuvimos, hicimos cinco talleres en la ciudad de Santa Rosa con un promedio de 70 mujeres de los dispositivos incorporadas entonces eso nos permitió eh, también comprender la magnitud de lo que venía pasando mm. <ríe> y un dato que también te quiero contar es que, viste, a cada mujer existe un agresor digo O sea, cada mujer denuncia a alguien. Nosotros ahí tenemos otro problemita y es que no estamos recibiendo la información completa del agresor. Entonces, el equipo de varones, que hace el abordaje a varones, no logra contactarse con el agresor. Entonces no lo puede citar, ¿no? Digo, y esto es una dificultad que estamos teniendo, porque sí tenemos nosotros estadísticas de años anteriores en ese área vinculada a poder ver la reincidencia. La reincidencia es medible. Entonces eso es lo que nos permite pensar el dispositivo. Tal cual. Hoy varones tiene, para que tengan así como dato, <ríe> está más o menos en, eh, hubo 500 varones notificados, así general, ¿no? Sí. Y 100 varones fueron incorporados a los dispositivos. Nosotros estamos con dos dispositivos, grupal e individual. Digamos, es una cifra importante, es una cifra grande, mm. pero si lo miramos en comparación con las mujeres, algo pasa en el medio. ¿Se sí. entiende? Sí. Tenemos 300 varones, que, que más o menos, ¿no? en promedio, creo que eran 350, algo así, que eh, se excusan en psicólogos particulares. ¿no? Pero después, entre 1500 y ese universo que te estoy contando, Se nos escapan varios. Algo sí, está muchos, pasando. Muchos. ¿no? Es sí, mucho. Sí. Es eh, es ¿Y mucho. esta información eh, que ustedes eh, no, no logran conseguir, sí. eh, que, eh, la, la puede llegar a tener el Poder Judicial o, o, no, o no? Sí. O, sí. Ah. Sí, ah, eh, sí, sí sea, mayoritariamente la, estamos hablando de procesos de denuncia en la mayoría. La mayoría de denuncia. Eh, claro. O sea, todas. Sí, la, la mayoría pasa por el Ministerio Público Fiscal, por las defensorías, mm. por alguno de los organismos del Poder Judicial. Bueno, será sí. cuestión de coordinar con ellos, porque ellos seguro sí. que tienen toda la en, información. En, sí. Sí, en sí. eso estamos, bueno. en eso estamos, porque, a ver, la intención es esta, es poder llegar a la población para que los equipos que están trabajando puedan eh, trabajar en consonancia, porque si no tenemos una dificultad para, para, la, digo, para prevenir los femicidios, para evitar los femicidios, sí. porque este es el norte de la dirección. Bien. El norte es que no muera ninguna mujer, que las diversidades puedan vivir libremente. Este es otro tema. Vos sí. me preguntabas sobre la situación socioeconómica. Sí. sí te puedo decir que la situación socioeconómica del colectivo LGTBQ+, es, se agravó un montonazo, mucho, sí. digamos. Eh, y ese es un tema que es extremadamente complejo para pensar en cómo la sociedad que se está volviendo cada vez más conservadora empieza a construir... Bueno, se volvió a, a cortar. Eh, estamos charlando con Paula Inchaurraga, la directora de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa. Ya estábamos cerrando la entrevista. Eh, planteaba un tema más eh, que está pasando con el colectivo LGTB eh, Trans. Y, pero bueno, eh, podemos abordarlo en los próximos días. Eh, eh, le agradecemos eh, a la directora de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa por estos minutos con Radio Kermés periodismo modo tira bomba que